Son 9 y 19 Vamos a hablar unos minutos Con Lucas Camacho Él es integrante del colectivo De Ida y Vuelta ¿eh? Un espacio cultural que hay ahí en Anguil eh, Lucas, Pablo Cucharini te saluda, buen día Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿Y ¿cómo estás vos, Lucas? Bien, bien, bien muy bien Bueno eh, Lucas, eh, bueno, un poco sorprendidos por esta publicación que han hecho en las redes sociales de que han tenido que suspender eh, la movida cultural que vienen realizando ahí este, por algún conflicto con la ley, eh, vamos a ponerlo eh, en ese sentido. Este, ¿Alguna diferencia que están teniendo ahí con las autoridades? Contanos, a ver. Sí, bueno, eh, en realidad el conflicto con la ley no, este, no está. No está. Eh, hay una ordenanza, la ley es clara, digamos. Sí, Este, el tema, bueno, es un tema de interpretación policial ¿Ah? este, del evento. Este, hace un año que, que funcionamos con el Centro Cultural y la verdad es que veníamos sin ningún problema. Este, y ahora, ante el último evento, que era este fin de semana, el, este, ayer al mediodía, fuimos a pedir la, la, la autorización y nos salen con que hay que poner un policía en la puerta del Centro Cultural. El motivo de esto, del pedido, ¿hay alguna explicación? Que somos un, un foco de riesgo, digamos. Ah, sí, directamente. Eh, directamente. Se lo directamente. Ah. Sí, no hay mucho más que eso. Eh, ¿Y esto que es, es una exigencia de la ordenanza? ¿Figura algo así en, en la ordenanza ahí de Anguil? ¿O, ¿O es algún pedido? Mira, la, la ordenanza habla de un plan integral de seguridad sí. que, que debería ser el dueño o responsable del lugar contratar con la policía mm. este plan integral de seguridad este, y esto es la primera vez que se lo exigen es la primera vez que, que, que se exige y también responde a este o tema un poco más profundo también este venimos de, una, de unas elecciones en el este, en la provincia en el país sí. que por ahí los pueblos se vio con un poco más de, de crueldad Sí. Este, digamos. Ah, o sea que vos detrás de todo esto ves una movida política más que de un tema. Yo de veo este. eso. Claro. Veo eso por la, la, la, la inconsistencia, digamos, del.. del argumento policial para que el evento no se haga. Claro. Eh, ¿Y ustedes que tomaron la decisión de no, no realizar el evento? y este. Lo podríamos discutir, pero un policía en la puerta del centro cultural es como que que hace, nos, nos hace muchísimo ruido, este, esto, esta este idea de que somos un foco de riesgo, un, un riesgo en el pueblo, también un poco no, nos sacó. Este, eh, de foco, digamos. Claro. Eh, ¿Qué actividades realizan ahí ustedes, eh, o, eh, el movimiento este, de ida y vuelta? Eh, ¿Hace un año con qué, con qué intenciones lo abrieron y qué realizan? Contanos a ver qué actividades hay. mira la intención fue que somos eh, gente, la mayoría de gente nueva este, en, el, en el pueblo, y veíamos que no había ningún tipo de, este, de, de alternativa o cosa para hacer o expresión cultural para... Este, para eh, para realizar. Mm. Nos juntamos, un grupo, de, un grupo de amigos, organizamos una cosa autogestiva, es decir, este, no se le pide absolutamente nada, nada a nadie, y hacemos un evento mensual, que si es este que creo nos dejaron hacer, para juntar fondos para lo que es eh, la luz, impuestos, el, el alquiler del, eh, del lugar. Sí. Y la idea son hacemos talleres gratuitos, idiomas, danzas, teatro, este, percusión, por ahí me olvidó el mundo. Sí. Para que vaya la gente del este del pueblo. ¿Estos talleres que funcionan eh, durante la semana o, o es esta actividad mensual que hacen? Que no, no, durante la semana. Ah, durante la semana. La actividad mensual es al solo efecto de recaudar fondos para, claro. para que siga funcionando el lugar. Y para que los talleristas del lugar tengan una fecha para, nada, para mostrar este, lo que hacen. Uh -huh. Y, y durante, un, durante un año vienen funcionando y, y no había ninguna exigencia. Y de repente... Nunca, hubo, uh -huh. nunca hubo ningún problema. Es más, uh -huh. en un inicio quisimos abrirlo como centro cultural, digamos. Claro. No está habilitado como centro cultural. Uh -huh. Porque se entendió cuando lo fuimos a hacer de que era más abarcativo este, la figura del, del salón de eventos. Claro. Pero en todo momento se fue a la municipalidad, este, con la policía también nunca hubo ningún, este, ningún problema, por eso un poco nos sorprende, y sobre todo hacemos foco en el, en el argumento que utilizan. Este, estamos lejos de hacer un foco de, de conflicto, por el contrario. Este, nosotros mismos tratamos de, de que no haya problemas porque no es lo que buscamos. Y ya lo hacemos un domingo, al mediodía, justamente a los eventos para que sea un entorno más familiar, de va mi compañera y mi hija de dos años y así casi todos los compañeros tienen, tienen hijos y de idea que es algo familiar. Claro, algo Entonces, fa, algo creemos, familiar, claro, no es, no es algo nocturno que va a un cierto determinado público, sino que es para todos no, no, no, no, y de hecho no. lo, nos avala un poco lo, este, el, eh, la este de historia, digamos, porque no ha pasado absolutamente nada desde que estamos. De hecho, estamos atentos este al, al consumo de este alcohol, y de calcular que calcular que en ese ambiente familiar porque una persona este, se emborrache, digamos, rompe con el sí. este, con la contención que queremos eh, que queremos dar. Eh, bueno, Juan y ha estado en el centro cultural. Claro. Un montón de artistas, digamos, de, de La Pampa y, y de la localidad este, han pasado y todos nos remarcan lo mismo. Eh, Luca, ¿y cuál es la relación que tienen ustedes con el municipio, con, con el intendente? Este... Mira, ninguna. Lo ah. cierto es que el Anguil. Ahora estamos estudiando si todos los pueblos, si todas las localidades se manejan del mismo modo uh -huh. y queremos en algún punto, es decir, estamos molestos por lo que pasa, pero también que esta discusión se si crea desde un centro cultural, también es una, una linda posibilidad como para, nada, para hacer la cosa un poco más provincial. ¿sí? Claro. De ser cierto que todos los pueblos se manejan del mismo modo, que en todos los pueblos el intendente va a ser un patrón de estancia que maneja la cosa como quiere. Si en todos los pueblos el jefe de la policía. Este, a ojo, va a decir cuántos adicionales tiene que haber en la puerta de un lugar, me parece que está, este, que está mal, y también me parece que es muy bueno que esta discusión se genere desde un centro cultural. Sí, está bueno. Eh, y Lucas, ¿y qué van a hacer ustedes eh, a partir de ahora? Mirá, esto es muy reciente, mm. este, te, toma nota que en verdad el primer evento que nos dejan, este, no nos dejan hacer por no contratar a un policía adicional fue ayer mm. Así que ayer nos juntamos, en, este, hacemos asambleas, esto, esto funciona a partir de, de asambleas, nos juntamos y más o menos cada uno expuso lo que quería hacer. Se preparó una nota, en un inmediato se va a presentar una nota en la policía para que por escrito no, nos expliquen qué es esto del plan integral de seguridad, que no es lo que queremos, no, no es que queremos eh, digamos, un trato diferencial respecto al resto de, la, de, la, de los locales de, del municipio. Lo que queremos hacer es entender que cuando sale un plan integral de seguridad Este, de la misma ordenanza, de la lectura, uno lo puede interpretar claramente, se está hablando que nosotros, junto con la policía, tenemos que, que ver, explicarles cómo funciona el lugar, que va al lugar, y que se den cuenta de que a veces un policía en la puerta puede generar este, sí. eh, tal vez más conflictos que, que, que lo que se quiera este, evitar, y que vea que, que no somos un foco de riesgo. Por el contrario, nos hacemos cargo de un montón de necesidades que hay en la sociedad y en el pueblo mismo. De entrada es gratuita, este, los precios son ultra económicos, hay gente que se puede llevar su propia comida, su bebida, a lugar para presenciar del, este, del show que se va a hacer. Este, somos totalmente amplios y somos un montón de personas que estamos atentos a que esto funcione bien porque queremos muchísimo lo que estamos haciendo. Nos encanta lo que hacemos, entonces obviamente que nos vamos a, este, a cuidar. Claro. Eh, Lucas, ¿los talleres van a continuar durante la semana? ¿Eso... Los talleres van a continuar, uh -huh. los talleres van a continuar y se si le da la posibilidad a la gente que forma parte de los talleres de, de, de, de firmar la nota y de ser parte activa, digamos, de esta de esta pelea que, que, estamos, este, que estamos dando, porque más allá del centro Cultural la formemos entre amigos o entre varios. Este, los que van al centro cultural y los que usan el centro cultural este, son mucho más que nosotros y tienen todo el derecho del mundo de, de participar este, de, esta, de esta discusión que se está dando claro. eh, ¿Hay algún tipo de, de, de, de, de, de, de no, no digo amenaza pero si no cumplen con esto de, de clausura, de algo así? ¿O se mencionó? Mira, lo, lo que yo te digo este, quiero aclarar que es, es a título personal ah. este, este análisis de, de, de, de, de la cuestión política de fondo Pero bueno, no me cabe la, la menor duda, porque si bien ahora es la policía, también llama, fue, fue una persona de la municipalidad que quiere tomar las medidas del lugar. A todo esto del lugar, para que vamos a tener una idea, no es una casa que convertimos en centro cultural. Esto era un boliche, un boliche que se creó de cero. Es decir, no hay lugar más seguro en el pueblo uh -huh. que, este, que, el, que el centro cultural. Es un boliche, fue toda la vida el boliche del, eh, del pueblo, Y ahora viene un empleado municipal a tomar las medidas lugar porque se perdió, aparentemente se perdió el expediente del, este, del boliche dentro de la, de la municipalidad. Ah, claro. sí, y bueno, dije sí. obvio que te están buscando, este, no hay que ser muy, muy astuto, digamos, para, para hacer esta lectura. Claro. Este, nos van a buscar este, eh, cualquier cosa para, para evitar que el centro cultural funcione por la idea, este, y esto también es a título personal, este, dentro de ley de vuelta somos un montón una parte chiquita de, de los integrantes de Lidia y Vuelta, militamos en la, este, la unidad básica. Mm. Estuvimos bastante activos en lo, en lo que fueron estas elecciones. Ah, la represalia sí, puede, fue... venir? puede venir por ahí. No, no, pero a mí no me cabe la, la menor duda. Por eso digo a título personal, no quiero que, que salga a decir como que Lidia y Vuelta hace esta, claro. esta, esta afirmación, mm. pero para mí, no, si, si, digamos, si tenemos que hablar del tema con seriedad, no podemos dejar de tocar este punto porque para mí es crucial. Este, sí, sí. sí, sí, más vale sí, Venimos funcionando un año Este y pico, hicimos más de, de 20 eventos en, desde, desde que abrimos Y dentro de otro momento hicimos un carnaval Es decir, volvimos Le devolvimos el festejo del carnaval al pueblo Que hacía mucho tiempo que no se hacía Y nunca pasó absolutamente nada No solo con gente dentro del lugar No tenemos quejas de vecinos, no tenemos gente queja del pueblo De hecho, la, la expresión este, La voz del pueblo se escuchó bastante A raíz de, de, de, de nuestra de la publicación que hicimos este, por Facebook, este, la verdad que la gente del pueblo respondió nada. Nos dio unas fuerzas terribles porque son todas muestras de, de, de, de acompañar, de, de sigan así, está muy bueno lo que hacen, algunos yo no voy, pero me dijeron que es muy lindo. Este, la verdad que ellos, estos tragos amargos también dan la posibilidad que aparezcan un montón de sensaciones este, ricas y que si uno estaba convencido de lo que hacía, esto no hace más que Este, que reafirmar esta, este, este, este, no sé, esta actividad desde el ida y vuelta. Eh, bien, Lucas, queríamos tener la, la voz de alguien de ahí del de Centro Cultural de Ida y Vuelta. Eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, no, no. Muchísimas gracias porque nos dan la posibilidad también de ir haciendo cada vez más amplio el, este, el público, este, la gente que nos vaya conociendo y que también se solerice en algún punto porque... Esto de un centro cultural, este, me parece que, que hace falta, yo ayudo un montón, este, y está bueno que nos llamen de programas hay gente que se quiere interesar del tema y que nos tire, nos tire una onda para, para hacerlo cada vez más público. Sí, por supuesto, cuenten con, con Kermés, ¿eh? estamos ahí. Dale, eh, este, dale, dale. Para lo bueno, que necesiten, y más cuando tengan esa nota, eh, envíenla, así la difundimos también. Dale, dale, viejo, eh, bueno. cómo no, cómo no. Eh, gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Lo estamos viendo. Bien. Lo dejo. Lucas Camacho, eh, integrante del Centro Cultural Ida y Vuelta. Eh,